q u i s i e a que una de las damas, y e l i j o a una dama, porque ellas son la mayor p a r t e las que están los días lunes en oración, para que mientras lleve a cabo esta exposición de la palabra, esté orando, orando por todos nosotros. Amén. Lo dejo en el corazón de las hermanas. p o r s estás amados. Quisiera para este mensaje, como saben, que esta semana son dos para Dios y a que se leen realmente. Una es Jair Mott después de la muerte. Efigiendo la muerte de los hijos de,、eh, de Aarón, Nadar y Ebiú, y la otra palabra es Kelushin. Justamente de esta palabra, de esta porción es que voy a hablar. Y me remito al capítulo 19, versículo 2, que dice. Habló a toda la congregación de los hijos de Israel y dice: Seré santo porque yo, Yuhéba Hei, bendito sea, vuelto e l bien soy santo. Quisiera defin、eh, definir un concepto. Haber sido creado. A la imagen de Hashem significa que tenemos una mente para pensar, emociones para sentir y una voluntad para decidir. O sea, estas tres funciones definen lo que llamamos. Eh, la personalidad, porque pensamos, ¿verdad? El alma, porque nos hace sentir, y el corazón o el yo personal es porque podemos decidir. ¿Sí o no? El que no esté de acuerdo me lo dice después, ¿no? De nuevo, muy bien. Tenemos una mente para pensar, emociones para sentir y una voluntad para decidir. Y dije que estas tres funciones definen lo que llamamos personalidad. ¿Por qué? Porque podemos pensar. e Y base de nuestro pensamiento, tenemos una personalidad. Es sentir en el alma. Tenemos un alma y sentimos. Y el yo personal o el corazón, porque podemos decidir. Por medio del alma, somos conscientes de que, nuestro, que nosotros mismos. Eh, somos conscientes de sí mismos, ¿ok? Sin embargo, nuestra naturaleza básica es espiritual, porque es en el espíritu que tenemos comunión con la r a z en el espíritu es que podemos adorarlo. Es en nuestro espíritu que fuimos dotados por Hashem con la capacidad de distinguir el bien del mal por medio de una de las funciones principales que hay en nosotros y es la llamada conciencia. En la conciencia. Hashem nos revela su santidad, nos guía para hacer su voluntad, para discernir entre la verdad y el engaño, lo que es, lo que es de, de Hashem y lo que no es. En el discernir, En el discernimiento de nuestra conciencia, Hashem nos ayuda y nos dice: Guardad mi estatuto y cumplidlo. Yo soy Adonai, que os santifico. ¿Me seréis santo? Pues porque yo Adonai soy santo y os.、Oh, Y os he apartado de los pueblos para que me seáis s a n t o Amén. Por eso es que Hashem nos entregó y entregó a nuestro pueblo, el Atorá, con el fin de, que, de crear un pueblo santo. Un pueblo que refleje el carácter de él mismo en toda su manera de ser y vivir. Como él es santo, su pueblo tiene que ser un pueblo santo. Los mandamientos fueron dados con el fin de santificar al pueblo. ¿Para q u e Para que no. Viviéramos conforme a, los, a las costumbres de los pueblos, de los egipcios, para que no, no vivís conforme a las costumbres de los pueblos. Esos pueblos que fueron desalojados de la tierra de Jacén. Ahora, atención allá en. Ahora, parafrasear un, un versículo muy conocido por todos ustedes en Osea, que dice: Mi pueblo no avanza por falta de conocimiento. <coughs> Mi pueblo no avanza por falta de conocimiento. Mi pueblo se estanca por falta de conocimiento. Mi pueblo es dominado, gobernado por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos conlleva el no saber cómo batallar, derrumbar. Y romper causas por las cuales estamos sufriendo. Y de estas causas tiene un n o m b r e el cual a veces nos da miedo, temor, nombrado, y su nombre es maldición. Y por ello no sabemos batallar. No sabemos derrumbar y menos romper maldiciones. r o m p i e r d o maldiciones. Vamos a hablar sobre este tema. Eso sí, entendiendo el, el, el término. Comprendiendo las causas y enseñando cómo romper con la maldición. Veamos lo que dice el Proverbio 6, 2, que dice: como el corrión en su vagar y como la c o l o n d i n a en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Podría cambiar. Se podría decir que este texto es uno más relevante con respecto al tema de las maldiciones. El volar, el movimiento del gorrión y de la c o l o m b i n a en alguna época del año. Pareciera que. Aparentemente fuera un, un simple vuelo de rutina, pero hay una razón oculta allí que causa que estas aves p u e d e n de una zona a otra zona. Empezando uno de los métodos. Uno de los métodos existentes de interpretación hebraico, el cuarto nivel llamado sol, que significa secreto, podemos decir, eso es lo que está detrás de este texto: un secreto. Hay algo oculto allí. El Eterno es, está tomando una ilustración, amado, del mundo natural para mostrarnos una gran verdad en el mundo espiritual. La, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una fuerza. Oculta que está operando y que está causando que eso suceda. Veamos la relación que el Eterno nos ha querido enseñar con la ilustración del mundo natural, a referirse al g o r r ó n y a la colondrina. Que de la misma manera que hay causas invisibles al ojo humano, las cuales guían a las aves en su vuelo, de, de esta manera que uno queda maravillado de la capacidad de orientación de estas aves. Así también, por contraste, hay causas invisibles que no podemos ver. Pero están allí, que explican por qué la maldición podría estar alcanzando, controlando e influenciando terriblemente a una persona. Veamos básicamente qué es una maldición. Básicamente es algo dicho con poder, que tiene la habilidad de causar que algo suceda, o algo malo suceda a una persona, a una casa, a una familia, a una nación entera. Leemos en la Biblia. Como una maldición, secó a una idea. ¿Se acuerda, verdad? Oigan esto, amado. Es decir, que estamos tratando con una fuerza invisible que persigue a alguien y que no le permite avanzar como debiera. Sino que la estanca, la gobierna, que no le permite alcanzar sus propósitos, que no le permite triunfar, sino que le frustra siempre su s plan, e s que daña sus logros y d i s u y e su verdadero potencial. ¿Qué es, ¿Qué es la palabra maldición? Como todo, casi todos sabemos, está compuesta por las palabras mal y decir. Mal y decir. Entonces, ¿qué es decir? Hablar mal de o hablar en contra de. Entonces, mis amados, aquí no hay que discernir. O r o m perros, el coco, la cabecita, preguntándonos: ¿qué q u i e r e hacer con esto? No, no, porque su significado está literalmente explicado, está en un nivel p e s a d o normal, literal. c a v e que levantemos un falso testimonio. O hablemos que con, con otro, de una persona no presente, aunque sea verdad, cada vez que el honor de mi hermano o de mi hermana se pone en cuestionamiento en tus labios, tú estás maldiciendo. Amado mío. Oye, lo que te voy a decir, maldición es una palabra con poder, que tiene la habilidad de causar daño, causar que algo malo le suceda a una persona, a una familia, a un matrimonio. ¿Sabes qué? La maldición es como una energía invisible que tiene la capacidad de envolver a tu corazón. q tiene la capacidad de envolver tu cuerpo. Para que siempre suceda algo que te dañe, algo que te destruya. a l g o que te destruya y que c e r raste en circunstancias en las cuales sales perdiendo. Ahora, a, a alguien que está bajo los efectos de una maldición, cuando está por lograr algo, lograr una meta, le sucede algo siempre. Y desde este momento se aleja de esa meta. Puede ser un trabajo, un negocio, g o c e s y、eh, legítimos de la vida. p o r que usted vaya a un. tiene planificado un viaje, una vacación legítima, porque se lo merece. Ahora quisiera que ahondamos sobre cuáles son. Estas maldiciones. Hay en la actualidad seis nombres o seis maldiciones que tienen nombre. Tenemos ahí la maldición AOR. La primera está en la maldición, está identificada. Con la palabra a o r Este es el nombre de un tipo de maldición que está en el mundo espiritual. Está en el mundo espiritual. Está en los aires. a o r es una fuerza poderosa que causa que alguien sea privado del don de ver la verdad. Ahora es el nombre para una maldición que ciega a una persona. De tal forma que cuando lee la escritura, no le permite entenderla correctamente. Muchas veces vemos contradicciones, o vemos de que personas con una capacidad, Intelectual interpretan la Biblia de una forma incoherente porque no ven. Esta maldición está operando en una persona, en una familia, en un grupo, en una institución. Esta no deja ver con claridad el mensaje de la palabra del Eterno, provocando que las escrituras. Ser torcidas y mal interpretadas. Esta persona maldecida no tiene la capacidad de percibir la riqueza de la escritura, no le permite ver la herencia y los secretos encerrados en la palabra de la razón. e s a persona alcanzada por ahora tiene ojo, pero ven, tiene s oído, pero oyen. Ahora bien, todo lo contrario de ahora, que sería una belajar, ...una bendición, ...verajar... que se revela de tal manera. haciendo que nosotros tengamos acceso a la riqueza de la Escritura. Por eso tenemos la costumbre de orar por Jerusalén. b e n d e c i r a nuestros hermanos siempre, para que cuando esta bendición esté operando, para dejar, La persona va a la escritura y le h a c e siempre algo especial para su vida. La palabra que está abierta para ella le abre y se convierta o se convierte en una fuente de riqueza para su vida espiritual. Por eso es que usted, siempre que Tiene que estar orando, orando, bendiciendo a su hermano, a su hermana, a su familia, y sobre todo por sus días espirituales. Pidiendo la j a c s e n por ellos. Y así lograremos pe pelear y ganar la buena batalla la que nos hablaba Pablo, Saúl. Así pues, vemos que ahora es la primera maldición que opera en los aires, r e l a c i o n a d o s con los ojos, ceguera espiritual. Vayamos ahora a detallar la segunda. La segunda se llama c a l a r é s t a opera igualmente en los aires. ¿Con qué propósito? Con el propósito que algo di disminuya en los caminos de la persona. Esta maldición causa que una persona sea cam cambiada de dirección y encaminada hacia un lugar. Equivocado. Cuando una persona, familia, matrimonio, están bajo los efectos de, de esta maldición, es rumbo,、eh, el rumbo es desviado, su caminar es desviado hacia otro que no conviene. Esta maldición te hace pensar Que el camino, el propósito, el trabajo que estás haciendo para h a c e r no es para ti. Y no está bien que tú lo hagas, que lo hagas otro más tonto. Que estás en un lugar equivocado. Si t i e n e s mi t e r i o de oración, no, h a c e no es para ti, que lo h a g a otro más tonto. Que si tú tienes el misterio de visitar los hospitales, no, que v o a g a s otro más tonto. Eso no es para mí. Que si tú tienes el misterio de los niños, no, eso no es para mí. Eso es que v o a g a s otro tonto, o otra tonta, que los niños se c a e g a n en esa persona, no e s mí. Eso no, no es para mí. Sin embargo, el Señor es amado, a cada uno de e s ministerio a ustedes. No para el Señor, para mí. Te hace pensar que en el ministerio que estás no es el tuyo. No, el mío es predicar. Bueno, a lo q a c i ó n Amado, esta maldición. Es Te hace que seas privado del o g r a r el propósito del Eterno en tu vida. La tercera m e l d i c i ó n que opera también en los aires, es llamada Alá. En este caso, Cuando una persona, una pareja de esposos, una familia, etc., es alcanzada por esta maldición, provoca que esta persona viva en miseria, que esta persona esté todo el tiempo llorando, lamentándose y meditando, teniendo lástima. Pesimismo. Ahora bien, para no caer en, bajo el efecto de esta maldición, lo contrario a a l l a es una bendición también, obviamente. ¿Qué hace que la persona tenga, por ejemplo, una canción a flor de labio, una alabanza, un salmo? A pesar, aún en medio de, de, de fuertes, fuertes circunstancias, a pesar de los problemas, esta persona sonríe. Esta persona se presta a los demás, no llora de su desgracia, no vive quejándose, sino alabando y adorando a d e m s A Jesús. La situación que estamos viviendo, a m a d o hoy en el país, es el resultado de esta maldición, a m a d o Y muchos han sido alcanzados por esta maldición, porque al prestar oído, a prestar atención, A ese espíritu, esa maldición puede contaminarte o puede influenciar y manejar tu vida. Y la situación hoy por hoy se, pre, se, se presta para eso, obviamente. ¿Qué nos d i e r o q u e comer? ¿Y verdad? Entonces la otra se contagia. Lo tengo para ello y ya, ya entonces viene el lloro, las quejas, viene todo. No permita, amado, que a ti te alcance, haz como te indiqué antes: una v e j a en tu boca, en tu corazón y en tu mente. Hay otra maldición que opera los aires con alto poder destructivo, que se llama Gen. De hecho, su significado primario es de destruir completamente, aniquilar, herir de muerte. Esta maldición con la anterior han hecho trabajo contra Venezuela hoy día.、Esta、está relacionada esta maldición con la cabeza y la nariz. Esta maldición operando en una persona hace que literalmente caiga y se destruya el r o s t r o Muera. El propósito de ella es acabar con la vida de la persona por medio de los accidentes. El término de Jeren quiere decir caer aplastado de nariz. La última maldición llamada Narkat. Que esta está muy acentuada hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestra Venezuela. Lamentablemente. Esta maldición que también opera en los aires tiene el potencial de hacer que una, una persona, una familia, matrimonio, nación entera esté expuesta. A la violencia. Cuando leemos en la prensa de una nación llena de violencia como estamos hoy por hoy, ese país se arruina. Podemos comenzar a sospechar que está en presencia de la operación de los efectos. De esta maldición. Y todos los conceptos de esta maldición me c o n l l e v a a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí o no? Yo sé que da miedo pensar estas cosas. Simplemente con la palabra maldición. No nos gusta, a mí no me gusta, pero realmente existen. Son cosas invisibles, son cosas ocultas. Y aquí no estoy hablando de nada de, de otra cosa, sino es realidad. Nakab, de realidad. n a k a r Cuando e e n a k a r que en hebreo, en hebreo significa literalmente llenar de agujeros. Llenar de agujeros, cuando, como cuando una persona es ametrallada con un arma de fuego. ¿Qué estás u c e d i e n d o Cuando un saco, un saco, un bolsillo o, o un saco tiene agujeros y se llena de trigo, todo el producto cae a donde? A tierra. Cuando dispara a una persona, ¿dónde cae? A tierra. Todo el producto cae a tierra. Eso está detrás de esta maldición. La vida, la vida se va. La bendición se va. Todo bueno se va porque. Se han producido agujeros, y ha producido esta maldición. Agujeros, perforaciones, y esto se aplica al cuerpo de una persona, a la economía, a la salud de una persona, o incluso a la de una nación, como hoy por hoy. Pero bueno, amado, creo que ya es suficiente por nombrar las maldiciones. p o r que sí es bueno saber que la esencia misma de una maldición o de una bendición viene de forma de palabras que pueden ser habladas o escritas. Pero, g r a b e s e esto, amado. Que no son simple s palabras, sino palabras cargadas de poder, dependiendo de la fuente que tiene la capacidad de afectar a alguien para bien o para mal. A todo esto, hagamos una pregunta. ¿De dónde vienen las maldiciones y la s b e n d i c i o n En el universo, en esta edad presente, hay fuentes principales. ¿De dónde vienen estas? Quiero decir que en el caso de las maldiciones, hay tres fuentes principales. Específicas, quizás de pronto le va a sonar extraño lo, con lo que le voy a, a mencionar. A decir, la primera fuente es el eterno. ¿Sí? Dirán en qué se basa el camino para decir esto. Lo que sí te puedo, te voy a decir es lo siguiente. Cuando Hacen habla r en contra de alguien, es muy serio. ¿no? Amado, muy serio. Soló morir o morra. Empecemos por ahí. Por su pecado fueron, ¿qué? Destruidas. Porque el altísimo habló contra ellas. ¿Sí o no? La generación de n o a por su pecado, fue destruida porque Hashem habló contra ellas. Eso mismo, la generación de Babel fue destruida y confundida por su pecado, porque Hashem habló contra ellas. El código real. En Vieja de allá, algunas aldeas y ciudades fueron maldecidas por Yeshua, ya que, a pesar de haber recibido las enseñanzas y las obras de m a s í a c tal es el caso de Capernaum, cuyo habitante. No se arrepintieron entonces, de su anunció la ruina total de esa ciudad. Mateo 11, 23. Si leemos el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16, hubo alguna aldea como Mesaida. Que Yeshua m a s í a puso bajo juicio. Y en esta aldea p a g a d o la consecuencia de su incredulidad y su rechazo al ministerio. Me m u e s t o a el Señor Yeshua. u La segunda fuente es el hombre. El hombre creado a imagen y semejanza del Eterno. Quiere que te d i g a tus palabras tienen poder para bendecir o m a l d e c e r a alguien o algo. Hermano, con nuestras palabras podemos levantar, ayudar o abundar a una persona. La tercera fuente. De dónde provienen la, las maldiciones. Solamente hay maldiciones, hay bendiciones. Ya sabemos quién es. Es el Satán. En, en ocasiones, personalmente, la mayoría de las personas, me, me, la mayoría de las veces, por medio de sus agentes, Ya que debemos de tener presente siempre que Satanás no es un i p r e s e n t e y necesita de sus agentes, de sus emisarios. Ahora permítame explicarle las causas por medio de, la cual, o de las cuales opera y se activa la maldición ahor. a Que como ya vimos es una fuerza poderosa que causa que una persona, familia, institución o nación sea privada de conocer la escritura, la palabra de Dios. Y obstaculizando el acceso a, a las profundidades de la palabra. A sus revelaciones, a las revelaciones de la voluntad de Jacén, a través de las raíces severas de nuestra fe, que están trayendo la restauración de todas las cosas, y así poder salir de la contaminación romana, e l é n í s i c a Y que llega, que han confundido durante mucho tiempo. Las raíces se v e a n no es una mora nueva, como muchos lo consideran, como muchos vienen para acá como una mora, como estar, estar de mora, como, como ese corte que hace mi hermano. Eh, mi hermano Elton, con una gallita aquí, ¿por qué? Porque está de moda. No, el buenismo no es de moda.、Eh, d e b de o decir que esta galla i n así dice que es nazi, alemán. Pero, bueno, no alemán, pero nazis. Ok, no es una moda, hermano. Son la misbot, los mandamientos, conceptos buenos y sabios, dados por el mismo Santo de Israel. Bendito sea su nombre. Por eso, en la Escritura dice: Volveos a las sendas antiguas. Ahora, h o r a la maldición, ahora. Se activa cuando se maldice a Israel. De eso tenemos un caso muy conocido. Cuando se habla mal en contra de alguien del pueblo de Jacén, cuidado hablar y señalar a un juicio amado. No es que no crea en Jesús, no importa. Mintiendo, cuando se bura l de su identidad. Ay, mira, usé un gorrito. Cuidado, m a d o Cuando hacemos caso omiso o nos buleamos, hablamos mal de las fiestas de Adonai. f i e s a s que son dadas como herencia a la familia de los santos, como son el Shabbat. Elementos como es el manto de oración, el gozo de las lanzas, el, la trompeta de Hashem, el shofar. Usted sabe que es un sensor. Bueno, q u e o que sea un mecánico o que sea un sensor. No ascensor, sensor. Bueno, Hashem puso un sensor de protección alrededor de Israel. Y ese sensor dice: Maldito es que te maligere. Así que, ojo, no pise ese sensor. Porque se va a activar. Y como dije hace poco, cuando el Señor maldice, hay, hay que tener miedo, hay que tener hay cuidado. Cuando alguien maldice a Israel, choca con ese sensor, un sensor, y una maldición se activa en el mundo espiritual. Si l yo v e mal de Israel, recibirás el impacto de esa palabra de poder, salida de los labios de nuestro padre, Celestial y activará la maldición de ahora, la ceguera espiritual, que es la privación de la riqueza de entender la palabra de Dios. Y sus promesas. Hablemos ahora de la maldición caral. Sabemos que causa que algo pierda su peso, que disminuya su capacidad, su potencial, como dije hace poco. Y otra característica de esta es que. Provoca que una persona sea cambiada de dirección o de rumbo para,、no、alcanzar, para que no alcance su meta. Me han llegado personas y que yo no sé qué me pasa. Estoy esperando en el Señor. Yo voy a la sinagoga, bueno, me siento bien, soy bendecida, pero n o p estoy esperando en el Señor. Es que es un proceso, no entiendo, no entiendo, a m é n No alcanza su m e t a Por ejemplo, un avión que despega. Un rumbo previamente establecido. Pero en el camino pueden aparecer vientos fuertes, tormentas que pueden dañar los aparatos o radar, provocando así que pierda el control. Parece, parece un familiar o aplicable en nosotros. q u Estamos e en este caminar, en este nivel, en este nivel de entendimiento. Y cuando el avión se mueve, porque hay una, un problema, una situación, una circunstancia que, que te perturba, Me voy a retirar para meditar, para decir que estoy dejación. De p e r al principio, cuando llegaste, Hassel me mandó aquí. El mismo me t r a e j o para acá. Y cualquier seguro que da el avión de la vida, ya tengo que retirarme, bajarme del avión y, y ver. Así puedo tomar otro, otro avión. Ese es el sentido del término de la maldición. La otra, c a e la causa por la cual opera esta maldición, la fuerza sobrenatural. Como vemos en Berger, en, en Génesis 8:21, que dice. Y percibió el Señor, oró el grato y dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la fieja por causa del hombre. En el texto hebreo aparece la palabra callar. En Génesis 6, 11 dice: Y se Corrumpió la tierra delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay dos palabras clave en l a c u a l dice énfasis: corrupción y violencia. Esas dos palabras necesitan nuestra atención, amado. r r u p c i ó n Y violencia, las cuales activan la maldición c a y a l Corrupción es la traducción de Hebreo shahat, shahat, que significa l i t e r a l m e n t e injuriar a una persona, hacer trampa, dañarla, estafarla. Y cuando se hace todo esto en contra de alguien, hay un sensor espiritual que avisa en el mundo espiritual y se activa esa fuerza expresada en el nombre de, esta, de la maldición. El r e y David dijo: ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amados hermanos, podemos ser c ó d e n o de n u e s t r a esposas. e ¿Mm? un poco difícil. <risa> Pero podemos ser c ó d e n o de n u e s t r o s padres. Pero cuando estamos haciendo algo malo, como por ejemplo, vicio. Pornografía, adulterio, no nos podemos esconder de Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo es, es, está con y en nosotros, redarguyéndonos para arrepentimiento, para que podamos pedirle a nuestro Abba perdón en el nombre de Yeshua. Y podamos apartarnos del mal camino. Así que, mis amados, esta maldición llamada caral entra inmediatamente en acción si no hay arrepentimiento. o Y si n、no, Y si no, dejamos de hacer lo malo, con lo cual estamos haciendo. El corazón,、eh, estamos hiriendo el corazón de nuestro Señor, abriendo puertas para que el enemigo de nuestra alma arruine nuestras vidas y nuestras familias. Debe tener cuidado con el vicio m a d o No es solamente el vicio de adora. El v i c i o de tomar, ingerir el licor, no solamente el v i c i o de adulterio, el v i c i o de la p o r n o g r a f í a hay mucho adulterio. Hasta ahora hemos visto, pues, seis maldiciones que la escritura. Revelan que existen, que están operando o p en r a d o en los aires. La Biblia dice en Efesios 6, 12: No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Asimismo, nos recuerda. Lo que dice Proverbio 26, 2: Así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que quiere decir que, detrás e s de los síntomas, siempre, en, encontramos siempre las puertas abiertas por donde entran las maldiciones. El que hiciera hoyo, quedará en él. El que hace un hueco, va a caer en él. Por eso, cuando hay, cuán importante es entender esta mano. Entender y tener siempre un muro de p r o t e c c i ó n alrededor de nuestra familia. Un muro alrededor de nuestra economía, alrededor de nuestra oración también. Recordemos esto: la maldición no está sujeta por el tiempo. No, la q u l d i c i ó n ya pasó. No, no está sujeta al tiempo. Pueden pasar de generación en generación. De familia en familia, hasta que suceda algo que revoque y anude esa maldición. También es muy importante, mis amados, que sepan que l a m a l d i c i ó n e s que v i e n e del Eterno t i e n e siempre el propósito de cuidar y proteger. La santidad y la justicia. Y del cual Yeshua j a m a s h a c h a sido constituido como rey, como monarca. Por tanto, de aquello que es propiedad exclusiva del Eterno, el Señor guardará y protegerá. Somos propiedad del Eterno. Entonces te guardará y te protegerá. Condicionalmente, si guarda su mandamiento. El Señor ha colocado una barrera de protección alrededor de sus intereses, de su reino, de su frontera, en términos de santidad y justicia. Cualquiera que viole o viola esta, esa t barrera de protección, cualquiera que intente romper esa protección, chocará contra el muro de la palabra de Eterno. Su palabra es leche que alimenta, pero también es martillo que rompe piedra. Su palabra es una gran roca sobre la cual podemos edificar con confianza en nuestra casa. Una maldición que viene de Jacén no viene sin causa. Y cuando se activa es para que sucedan tres cosas, amados. Tres propósitos. Primero, proteger. Los intereses del Eterno, justicia y santidad. Dos, juzgar el pecado, juzgar al pecado. Y tercero, llamar la atención para que esa persona se dé cuenta de que está en el camino equivocado. Y arrepentido se vuelva a Dios, a h a s h e m Que n tendrá de él misericordia. Y ya para finalizar, amado, ¿cómo desactivar el poder de una maldición? Una maldición expresada contra alguien puede ser revocada, anulada o invalidada. Y la buena noticia es que. Una maldición deja de operar en todos aquellos que han aceptado y están bajo la cobertura d e Nuestro m a c h i a v e l e s ú u a y e s ú u a dijo: Si nomás. La palabra dice que Yeshua fue hecho maldición para que nosotros recibiésemos, recibiéramos su bendición. Y para terminar este tema, rompiendo maldiciones y cómo ser libres de ella, doy el siguiente consejo para que lo apliquemos. En la maldición, ahora. Para que la maldición sea anulada, tenemos que confesar el pecado de nuestros antepasados, que proviene de las regiones l i paganas, que han hecho tanto daño a nuestro pueblo, pidiendo al Eterno, en el nombre de j e s h u a Que levante, suspenda y cancele la maldición a h o r a en nuestra vida, nuestros hijos y el resto de nuestra descendencia. Recordemos, amados, recordemos siempre la promesa que contamos en su palabra. Si el i j o os libertáis, seréis verdaderamente libres. No Solo s en, en, en ese nombre el Padre nos responderá. Jesús dijo: Yo he venido a seros verdaderamente libres. Amén. s o voy a h a c e r l よろしくおいます。<laughs>